Llegan los ojos, donde no llegan los ojos, donde no llegan los ojos, en a n lugar sí, sí, del universo, en a l g n lugar del universo, y se pase. Ventosa noche en Buenos Aires, allí donde dobla el viento, dice una canción, señor Hernán Yunes, ¿eh? también lo será en Rosario. Tal vez en Santa Fe, en Tres Arroyos, en Bermejo, en Epuyén, en Concordia, en Concepción del Uruguay, en el Valle de Calamuchita, en Salto Encantado, pero quizás e a una p a s i b l e tarde, en Paraná y en Jujuy, o el suave crepúsculo,、eh, lento, en e s q u e l y en Formosa, y la brillante mañana en Capilla del Monte y en Neuquén. Por raro que parezca, desde todos esos puntos y conforme nuestro planeta gira, se emite nuestro mensaje destinado al cosmos, en procura de alguna otra civilización como la nuestra, que tal vez pueda oírnos de alguna forma, entender nuestro mensaje y contestarnos, probando de esa forma que no somos los únicos en la inmensidad. Ante la postura de volver a la Luna, nuestra humana costumbre de deslumbrarnos por lo nuevo hace que ciertas personas planteen que enfocarnos en el ahora viejo satélite es un hecho ya consumado. Quizá porque, según las últimas novedades astronómicas, este no sea el único cuerpo que orbita la Tierra. Hay por allí alguna otra roca gigantesca que parece que nos da vueltas. El misterio que envuelve a ese desconocido hace que despierte lo mismo que si fuera algo así como un dulce, hijo mío.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 Viajando en el tiempo y en internet a través de Delta 80 y el retorno del gigante Radio Show de mi amigo Gustavo Lazini. Así llegamos a General Roca también ¿eh? en Río Negro, Patagonia Norte. En, en Argentina, por supuesto, señor Hernán. ¿O usted cree que habrá otro universo paralelo donde se llame de otra forma? Seguramente existe, sí. Todo ello por intermedio de la red satelital de Farco y gracias a Cristian h Torres, ¿eh? cosmonauta. Y, por supuesto, a frecuencia cero. Según Neil deGrasse Tyson, la Luna ofrece ventajas tecnológicas importantes y más convenientes que enviar personas a Marte. Algo que costará mucho trabajo y para lo que, según el astrónomo, aún falta mucho tiempo. Si no hemos salido de la órbita baja de la Tierra en 40 años, Marte parecería decirnos: mantenme lejos. どどどどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどん p u e d o oír nuestra voz y la música en el portal www.rockprogresivoradio.com.ar de Marcelo c é b o l a de Gigantes Bajo el Sol. Allí estamos junto a Siete Octavos, Los Gigantes Gentiles de Quique Coaleano, El Retorno del Gigante de Bolasini y Progresiva 70 con Gustavo García, además de tantos otros programas, muy buenos por supuesto, de rock progresivo y sinfónico. Allí estamos. Representando a frecuencia cero junto a radios como m e x i c a l i Prog y Oral Moon. Trascendentes radios del género, ¿sí? La Luna es un lugar sencillo de alcanzar para mantener un campamento base y ensayar cómo mantener vida en otro sitio que no sea la Tierra o una estación espacial. La Luna es un lugar más amigable para poner a prueba. Un gran abanico de conocimientos que van desde lo tecnológico hasta las conductas sociales que hay en civiles y militares, aunque jueguen a ser el disimulado detective privado Lee. De años. La ciencia lo denominó la gran explosión. Más comúnmente, el Big, Big Bang. Y Frecuencia Cero festeja sus 15.000 millones de años. No, bueno, sus 15 años. Mil millones seguramente llegarán en algún momento, por supuesto, creciendo como crece esta radio maravillosa. Y bueno, este, transmitiendo, llevando el mensaje,、eh, no solo por supuesto el de Big Bang, sino el de importantes artistas de la radio,、eh, con programas periodísticos muy interesantes, pujando entre los grandes medios, por supuesto. Bueno, muy feliz cumpleaños a esta querida radio que nos, nos cobija y que nos hace crecer también, por supuesto. Ya sí, aquí estamos hace. 13, 13 años, nunca me acuerdo. <risa> nunca me acuerdo hace tanto tiempo y tan cómodos estamos. ¿eh? La NASA ha estimado que volver a la Luna costaría por lo menos unos 100 mil millones de dólares. ¿Qué haría usted con todo eso, señor Orlando? Para el caso que sea la empresa de una sola nación como los Estados Unidos, el esfuerzo de financiarla, mientras se ocupa de ser el guardián de las libertades en la Tierra, Sin duda haría que desatienda múltiples demandas domésticas del propio pueblo americano. Claro, siempre está en medio el orgullo de que el águila se eleve de nuevo. So...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 98.1 FM La Nueva en Formosa, 99.9 Focus FM en Epuyén, 100.9 FM La Milagrosa en Mataderos, que también cumplió años, señor h e r n á a Yunes, hace poquito esa radio. s í Por supuesto, festejamos todos juntos con frecuencia cero. s í Un año van a durar los festejos de frecuencia cero. 101.5 FM Milenio también nos acompaña y nos transmite. 103.5 FM Salto Encantado en Misiones y 107.1 FM La Propaladora en Neuquén. 100 mil millones de dólares es apenas el presupuesto total que tiene durante seis años la NASA. Para tener una idea aproximada. Siendo. Los Estados Unidos una nación rica. ¿Cuánto vale para el ciudadano americano tener un lugar destacado en el primer lugar de un podio donde pueda hacer gala de su grandeza? Sin duda, no sería el primer lugar donde busquen ahorrar para consolidarse en ser el juez de los malos.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 A través de 91.3 Radio UNER Concepción del Uruguay, 97.3 Radio UNER Concordia y 100.3 Radio UNER Paraná. En cada cultura a lo largo de la historia siempre ha habido alguien que se preocupa por nuestro sitio en el universo e intenta entender qué es la Tierra. Sin duda que no es una preocupación de hace poco. Es algo tan profundamente inherente a lo que significa ser humano. Desde siempre el hombre tratará de descubrir dónde está la sombra del sol. El infinito, Cuando miras al infinito, hasta donde puedes pensar sin cansar, e do, do, do, donde no llegan los ojos, llegan los los ojos, ojos se puede oír nuestra, voz, se puede oír nuestra voz, voz, voz. Hacia nuevos universos, viaja el mensaje de b l a k b a n a g Bang. Bang Son los estadounidenses quienes se arrogan la fortuna de poder llevar a la práctica la exploración espacial. Mientras que la mayoría se quedó simplemente mirando al cielo e inventaron mitologías para tratar de explicar aquello sobre lo que era un interrogante, la visión de los líderes americanos, según ellos, les permitió construir naves espaciales y viajar. En búsqueda de otra arena. はい。 El suceso ocurrió hace unos 15.000 millones, 15 millones de años. La ciencia lo denominó la gran explosión. Más comúnmente, el Big Bang. Según Neil deGrasse Tyson, el pueblo americano, mediante el éxito de su economía, ha logrado plasmar el anhelo de la búsqueda de conocimiento. Que los humanos tenemos programada por naturaleza para satisfacer la curiosidad y así concretar el gusto por el descubrimiento combinado con el ansia de hacerlo. Quizás siga siendo así, al menos en esta etapa de la historia, y siempre y cuando algún que otro conflicto no nos haga desaparecer.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 Bueno, un gran saludo para él. A Roberto Pulice, h a Daniel Esperlungo, a Gustavo Bolasini de l Retorno del Gigante, a q u i q u e c u a l e a n o de Gigantes Gentiles, a Alex Sentana de Busley Park, Sydney, Australia. Un gran feliz cumpleaños a mi sobrino, Owen Sentana, ¿sí? Un loco lindo, sí. Al departamento de edición de Frecuencia Cero en la figura de. Dos tipos que están de festejos, pero ya venían de antes y seguramente durarán un año, ¿eh? Seguramente estarán tirados abajo de alguna palmera, no sé. Ah, apareció Leo, claro, sí, estaba perdido en el desierto. El señor Leo Montenegro y Edgardo Auxielo, que son los que cobran, pero quien hace el trabajo de edición es el señor Hernán Yunes, por supuesto. En la conducción, Jorge Ingenieros, operación técnica y puesta en el aire, Hernán Yunes. Dirección General Hernanda Isich colaboran. Y festejan aquí en la radio Lucas d e r w i c h y Javier, que cobra todos los gastos de la fiesta, por supuesto. A Icarus Music también le agradecemos por su aporte de música para el programa. Pueden visitar nuestra página w w w b i g b a n d r a d i o c o m a r y allí mandarnos un mail、eh, a b i g m a n a b a frecuencia c o c o m a r También estamos en Twitter, Facebook, f l i p b r o d Tumblr. En TuneIn, Radios Net de Argentina y de Brasil, Melores Radios, RadioOps.com, s t r e a m a y Radio for Mobile. s í Bueno, además tenemos nuestra propia app en Google Play. Bueno, señores, será hasta la semana que viene. Chao. <música>